dónde vienen, cómo se trabaja ahí. Hoy estaba leyendo un par de cosas y me enteré que hoy se están jugando en Brasil en este, en este momento los Juegos eh, Panamericanos Escolares. Ahí van a participar 119 este, niños entre 12 y 14 O sea, claramente hay un Estado que asumió un rol, que asumió un compromiso con el deporte y que entiende claramente hacia dónde apuntamos y cuál es lo importante y qué es lo importante. Nosotros desde acá, desde las usinas, queremos justamente trabajar sobre esa idea, apostar a seguir generando respuestas y condiciones desde nuestro lugar para cuando nos toque dar la, la discusión, el debate, cuando nos toque hablar del tema. Por eso es que hoy estamos acá presentando el libro del compañero Beto Rodríguez, porque es importante en estos ámbitos aprovechar la palabra y la experiencia y el recorrido de gente como él. O sea, nunca nada... Ver, cuando, nosotros, yo, cuando yo decía al principio que lo importante de acá es tener interacción, tener unidad de vuelta, es justamente esto, generar ámbitos de participación donde todos nos escuchemos y podamos aprovechar a tipos como a compañeros, como Beto Rodríguez, que nos transmitan toda su experiencia, que nos transmitan todas sus dificultades y toda su pasión para poder sí, generar más y mejores condiciones. Cuando nos toque. Bueno, más era más o menos eso lo que quería comentarles y aprovechar para agradecer a los compañeros de la mesa colina Berazategui, al compañero Beto Rodríguez y agradecerlos por este espacio, ojalá que se repita y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto, codo a codo por el proyecto nacional que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias le paso al compañero Beto Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar presente, este, por apoyar esta iniciativa de los compañeros de Colina. Eh, igualmente, después le vamos a repartir un libro a, a cada compañero para que se vayan interiorizando. Eh, el libro trata de 35 capítulos, Eh, bueno, mi infancia, la historia, mi historia de vida, la poliomielitis, el barrio, la familia. Este Bueno, yo tuve una secuela de poliomielitis de la última epidemia del año 62, que hubo tres en el 48, 54 y 62. Y bueno, muy tempranamente me acerqué al deporte. Eh, nací en la isla, entonces aprendí a nadar muy rápido en la isla si no aprendía nada no comés, no pescás, así que era medio este, obligatorio aprender deporte como en los barrios aprende a jugar al fútbol. ¿no? Y tuve la suerte de después bueno, de una larga rehabilitación de casi toda mi adolescencia y parte de mi adultez, eh, empezar con el deporte, eh, empezar a, este, a competir a nivel nacional, en poco tiempo a nivel internacional... Y bueno, por esas cosas de la suerte, de la vida, de, de siempre encontrarme con, con personas sanas, con personas buenas en mi camino. Este, así pasaron 25 años y tuve la suerte de participar en más de 400 maratones, eh, no solo en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Este, pero más allá de la vanidad, de si sos primero, segundo, tercero, este, siempre tuve una mirada... Este, así a mi costado, lo que, lo que podía sacar provecho del aprendizaje de cómo se desarrollaban en otros países en, en un tema tan complejo como, como lo, tenemos, lo teníamos en América Latina con el tema de la discapacidad que también le pasó a los países desarrollados, tuvieron muchas guerras y, y a ellos les llevó por ahí quizás menos tiempo que a nosotros pero eh, quizás en, en Argentina y Brasil como como imagen para el continente, creo que el deporte eh, mostró a la sociedad, a las personas con discapacidad, tal cual somos, ¿no? Personas. Antiguamente este, se creía, sin resentimiento, ¿no? se creía que una persona en silla de rueda este, ya estaba fuera de todo, ¿no? Hasta se condenaba a la familia, ¿no? Como que la silla de rueda venía de otro planeta, que la traían los extraterrestres, ¿no? Y sin embargo es algo hecho por... El ser humano es un medio de locomoción y que hasta la calidad de vida este, de las personas en silla de rueda eh, mejoró a través del deporte porque antes una persona no, que, que tenía un accidente se quedaba en la silla de rueda el médico este, le daba la receta a la familia sacalo en abril 5 menos cuarto que el sol no es muy fuerte ni muy frío entonces le cortaban la comida y la persona estaba este, sin moverse y qué pasa cuando uno no no se moviliza, cuando este, no se desliza, este, los órganos no empiezan a funcionar y bueno, eh, diálisis y todo hasta que la persona se moría. ¿no? Este, el deporte hizo que, que, este, que nos podamos exigir física y psicológicamente, este, aprender, conocernos este, y en poco tiempo estar eh, corriendo 42 kilómetros, los chicos que juegan al básquet los chicos que juegan al fútbol, Y a todos les mejoró la calidad de vida. Y creo que la calidad de vida mejora para todos, no solamente para las personas con alguna discapacidad, sino este, para la sociedad en general. Ojalá todos nos podríamos dedicar 20 minutos o dedicarse 20 minutos de su de su día a ese momento para uno, salir a caminar, ir a hacer una actividad, descomprimirse de los problemas, de de los problemas, cada vez los problemas de uno parece que son los, los peores y que y que no tenemos salida. Esos 20 minutos nos ayudan a, a, a tomar los problemas con más tranquilidad, resolverlo, con más tranquilidad, tenerle más paciencia al marido, a la mujer o a los hijos. ¿no? Eh, entonces el deporte cumple un montón de funciones ¿no? y, y ni hablar de lo que pasó, como le decías eh, anteriormente de lo que ha pasado con la discapacidad ¿no? en, en Latinoamérica. ¿no? Aquella parte, hoy, ver a una persona con discapacidad haciendo deporte es la parte positiva de la sociedad, es como el gol que lo gritamos todo ¿no? Entonces, este, este rol ha sido importantísimo. Eh, eh, en ese tiempo que les contaba que, que este, me entrenaba, nunca dejé de trabajar, salía a las 5 de la mañana de casa, vivo en Escobar, y venía al centro este, a trabajar, después a las 2 de la tarde me iba al cenar y después de, de mucho tiempo, en el 2000 pude ingresar al Instituto Superior del Deporte a estudiar, yo quería ser, no entrenador, pero quería ser quería estudiar como entrenador ya que como profe de Educación Física no podía ingresar a instituto eh, simplemente para aprender, para, para este, crecer más en, en, en todo esto, tener más conocimiento y bueno tuve la suerte de terminar de estudiar y al, eh, me recibí en diciembre del 2002 y en enero del 2003 ya estaba trabajando con la federación que actualmente estoy ligado como entrenador de la selección y paralelamente fui escribiendo el, el plan estratégico paraolímpico que a partir de, de la vuelta del peronismo al Al, al gobierno en el año 89, se empezó a becar a los atletas convencionales, no muy organizado, pero bueno, aquellos que tenían a nivel internacional este, eran reconocidos con una beca de excelencia, se le decía, este, que la implementó Hugo Porta. Después, eh, cuando asume Néstor Kirchner, en el, en el 2003, eh, este, eh, quisimos incluir el, el plan estratégico paraolímpico, Eh, estaba Roberto Perfumo y no, la verdad que no se pudo, estuvo muy poco tiempo y con Claudio Morresi sí, sí lo pudimos incluir. ¿Qué significa el, el, el plan estratégico paraolímpico? Que si bien en, en la época de Puerta se empezó también a becar a algunos atletas paraolímpicos que eran medallistas, se descuidaba toda la parte del inicio, del desarrollo, del acompañamiento de aquellos atletas que por ahí estaban 70, 80 en el ranking mundial, Este, y que nunca iban a pasar 12 o 15 años para llegar a, a estar entre los primeros y que puedan ser reconocidos. Entonces lo que se hizo es este, hacer un plan estratégico, no solamente que sean becados aquellos atletas con proyección, sino que las federaciones tengan presupuesto para que los chicos puedan competir. Se abrió el cenar para todo el mundo. Este, aquellos que estamos trabajando con chicos en, en, en cada federación, traemos chicos del interior, una vez... Eh, una vez por mes, los tenemos una semana, este, hay chicos que ya tienen muchos años, cinco o 6 años de trabajo, otros tienen tres, y otros tienen eh, todo, todos los enero de cada año. Este año, por ejemplo, vamos a traer 30 chicos de todo el país. Y bueno, esos chicos en dos o tres años de esos 30 quedarán 20, muchos no siguen, pero una vez que los chicos ya empiezan a entrenar sistemáticamente, el Estado ya los cubre con una beca de proyección, ¿no? Para que el chico no tenga que trabajar y se dedique de lleno a esto. Y bueno, también este, hay que cumplir un poco la función de padre, que tratar que los chicos estudien, que, que tengan una vida sana. Este, y bueno, esto va acompañado de, de todo aquello que, que le iba contando, ¿no? Y eso hizo que el deporte paralímpico creciera. Hoy Argentina, en Londres 2012 duplicó la participación de atletas que tuvo en el 2008 y triplicó la que tuvo en Atenas 2004. ¿no? Esto es a partir de la gestión de, de Néstor Kirchner y no solamente este, en la parte competitiva, sino que a partir de Jujuy y Misiones 2004 se, se incluyó discapacidad dentro de los Juegos Evita que no lo había. Este, y... Disculpe. <risa> eh, paralelamente se hizo un reglamento donde cada provincia podían clasificar eh, por edades tres, chi tres chicos con discapacidad motora tres chicos con discapacidad visual parálisis cerebral e intelectual entonces estaban divididos en, en, en 12 por edades y participaban 24 por, por provincia que ahora en Mar del Plata llegaron más de 700 chicos a las finales eh, también paralelamente con Con esto, con el tema de involucrar a los atletas con alguna discapacidad, a los futuros atletas, también se bajó mucha capacitación a todas las provincias. Este, el tema de las categorías, por ejemplo, en discapacidad motora hay 20 categorías por disciplina. ¿no? Un, un, un chico que tiene una amputación abajo de rodilla es una categoría que tiene una amputación arriba de rodilla No se asusten, yo le hablo con naturalidad porque esto, esto es así y... Chicos que por ahí tienen las piernas bien y les falta un brazo, tienen una formación congénita. Y después la mayoría de los chicos que están en silla de ruedas que tienen lesiones medulares, lesiones alta, baja, media, todo. En cada una de, de esas categorías, todo eso requiere de información, de capacitación a todos los profes. Y bueno, en estos años llegamos a más de 2.000 profesores en todo el país. ¿no? Hacíamos cursos en el cenar y algunos los bajábamos a las provincias. Elegíamos a las personas que más o menos entendían, que entendían de parálisis cerebral. Hay muy buenos especialistas en Argentina que, que entendían de, de, de chicos ciegos, de, de motores, de intelectuales. Entonces eso hizo que este, se tenga una, una inclusión mucho más rápida. ¿no? Por eso se creció en tan poco tiempo. Este, y bueno, contención no solamente a los atletos, sino a, lo, a los profesores que trabajan en en las diferentes provincias, en los diferentes municipios, también son remunerados por, por la Secretaría de Deporte a, a partir de. a través del área de desarrollo. Y, eh, bueno, eh, me perdí un poquito. Este, bueno, lo que le hablaba es de la parte tipo funcionario que se que cumplía a partir de, de. paralelamente como atleta y como entrenador. ¿no? También en el libro. Van a encontrar dentro de los capítulos una travesía que realicé hace 14 años por todo el país, eh, desde Ushuaia hasta Bahía Blanca, desde San Juan hasta Córdoba, desde La Quiaca a Santiago del Estero y de Formosa a Buenos Aires. Eh, era una época en que tenía mucha publicidad, que salía mucho en los medios, no plata, eh, siempre fui... En mi época no, no había beca, por eso es que trabajamos para la beca y este, para que los chicos sean becados. Eh, este, la idea era llegar a los colegios primarios dar charlas eh, en hogares escuela, en guarniciones del ejército me quedaba a dormir donde me esperaban este, y era una locura que, que, que la quería hacer y quería estar cerca de la gente y contar estas vivencias como le estoy contando a ustedes no tan rápido y contar tantas cosas pero bueno este, y después tuve la, la suerte como les dije antes de coordinar los juegos evita en, en el área de discapacidad en el 2009 fui a en el 2007 fui a trabajar a la provincia me llevó carlos vilardo se creó la dirección de, de, de discapacidad en, en, en la provincia en realidad no nos conocíamos un amigo nos presentó yo le presenté un proyecto de escuelas de iniciación en cada municipio Eh, él, como era directo me dijo ¿qué precisa? yo quiero 500 mil pesos para todo el año de esos 500 mil pesos le dábamos 500 pesos a cada profesor por municipio son 134 municipios, la provincia de Buenos Aires y el proyecto era que el profesor tenía que crear una escuelita con dos estímulos semanales exigiendo un chico, con, un chico en silla de ruedas un chico con ceguera, un chico con, con parálisis cerebral Y bueno, de los 134 municipios nos aceptaron 100, eh, y bueno, hasta que bueno Carlos se fue a la selección. Este, en realidad por ahí no tiene nada que ver con mi pensamiento político y un montón de cosas, pero era un espacio donde sabía que se podía generar este, y eso hizo que de 9.000 participantes en la en, todo el, en todos los Juegos Bonaerenses en el 2007, crecieran en el 2008 y 2009 a 23.000 participantes, ¿no? Este bueno, después hubo un cambio y la verdad que no, no pude seguir este, pensaba diferente por ahí al, a la gente que tenía que seguir trabajando tenía otras ideas con respecto al tema de la discapacidad y por ahí es un es algo de orgullo que, que en discapacidad cuesta mucho lograr algo, ¿no? muchísimo ¿no? Le, tengo 50 años así que le estoy hablando de cosas que las pensé en la adolescencia ¿no? allá en el 70 cuando todo cuando todos teníamos esa mirada socialista, ¿no? Y, este, y sabía que, que tendría la oportunidad de volver a, a, este, a pensar y poder este, ayudar a, a aquellos que están esperando una oportunidad, ¿no? Que es, que es mucho más complejo, que más que nada es, es información. Y me fui de la travesía para todos lados, ¿no? Bueno, me cuesta... <risa> este, Y bueno, y al final del libro, que es el objetivo, como le dije antes, más allá de la vanidad, de que eh, salí tercero, cuarto, quinto, este eh, promuevo un proyecto de ley para, para la educación primaria, para que los chicos en su formación sepan lo que es una persona con, en silla de rueda, una persona ciega, una persona con alguna discapacidad, de parálisis cerebral, este, y que esto... Eh, en el futuro este, no tengamos que estar hablando de estas cosas, sino que esté ya incorporado, especialmente... Ustedes, ustedes verán cuántos ómnibus adaptados hay, ¿no? Hoy, eh, desde el 2004, se subsidia la mayoría de las empresas y la mayoría de los ómnibus que son adaptados son pagos directamente por el Estado. Este, y yo quiero que cierren los ojos, ¿no? sin resentimiento, ¿no? y dentro de un mes si nos vemos en 15 días me digan en cuántos ónibus adaptados vieron silla de ruedas. Entonces no nos vamos a enojar con los choferes, no le vamos a pegar a todos los choferes porque no nos quieran subir, porque no le de la suspensión, porque está apurado, porque no hay cordón, porque eh, está muy lleno, que no, eh, un montón de cuestiones, ¿no? que, sin resentimiento, sino cómo le cambiamos la cabeza al chofer, ¿no? cómo le cambiamos la cabeza al sindicalista, que, que es el que teóricamente a través del sindicato se capacita a los choferes, a los remises, a los taxis, a los. Hablemos de todo lo que tenga que ser, que ser capital, ¿no? Que tenga que ver con capital. El subterráneo, este, subimos en Congreso y Cabildo y obligatoriamente tenemos que bajar en tribunales, porque después ya no, no hay escaleras mecánicas y, este, ni ascensores. Eh, y todas esas cosas que le estoy englobando, este, en el futuro, cuando los chicos les toque independientemente de la profesión que tengan no, no, o las personas con alguna discapacidad no van a tener estos inconvenientes como lo tienen los países desarrollados. ¿no? La plata está, este, el Estado ha subsidiado no solamente a, lo, a, los, a, lo, a las empresas de ônibus, a, la, a, la, a las empresas de, de, de trenes, de subterráneo, para que, para, para que eh, esté esta infraestructura, o sino que también le han entregado el Ministerio ha entregado pero, cantidades de camionetas a las escuelas especiales, a los municipios, para el traslado de los chicos, que, a través de la Comisión Nacional, que eso sí ha funcionado bárbaro. ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los individuos, todos todo de diferentes órdenes de la vida, lo que, por lo que más eh, peleamos, independientemente de la profesión, es ser respetado por lo que somos, personas. Y, y, y al ser respetado como persona, lo que más queremos es la independencia. Entonces, en el futuro yo creo que... Cualquier persona, independientemente de su condición, de su herramienta, este, tiene el derecho a viajar a donde quiera, al horario que quiera y como quiera. ¿no? Entonces todo eso se tiene que generar. A través del transporte se genera el trabajo, el estudio, la familia y un montón de cosas que o si no la tenemos como muy retraída todavía a las personas con alguna discapacidad. ¿no? Este, yo quiero que, que me interpreten que no hablo con resentimiento, sino que hablo en pos de construcción y de qué en qué podemos avanzar. Por eso de esta ley, que ya está en diputado y en senadores, y, y bueno, en muy poco tiempo, este, como hablábamos hoy con Facundo, este, ya tendrá vigencia y después habrá que hacer un trabajo para, que, para capacitar a los docentes. ¿no? Y, y, y bueno, todo eso está. Todo eso nació a través del deporte. Si yo no hubiera conocido el deporte, jamás se me hubiera abierto la cabeza este, como como se me abrió y pensar muchísimas cosas de las que pudimos lograr a través de diferentes lugares, ¿no? de diferentes espacios. Y bueno, la idea es de, de poder llegar a toda la asusina del país, que esto se pueda multiplicar, ¿no? Este, hoy los chicos cuando hablaba del deporte eh, me gustaría recalcar esto de que el deporte es la parte positiva, ¿no? Todos, ¿cuánto, cuánto les cambia un gol? ¿no? Independientemente del equipo que sea, ¿no? Yo soy feliz porque soy duracán Huracán y no, no le damos importancia a los goles. Pero, <risa> este, pero qué importante que es eh, la parte positiva. Yo hoy le contaba a Facundo, eh, trabajo con chicos paralelamente De, de los Juegos Evita, fueron saliendo, surgiendo muchos chicos, así como en deporte convencional, la mayoría, el 90% de, lo, de los atletas paraolímpicos hoy por hoy que tienen menos de 30 años salieron de los Juegos Evita, este, también por, como le decía él, por vocación del profesor, que lo incluye en la escuela, que le da una actividad, es muy sencillo, si hay un espacio verde el profesor lo va a hacer lanzar, si hay un espacio verde más largo lo va a hacer correr, al que puede caminar, saltar, ¿no? Este, y después, cuando empiezan a participar en, lo, en, lo, en la etapa municipal, regional, después clasifican al provincial, y si tienen la suerte de ir a Mar de Plata, le cambia muchísimo, no solamente al atleta, sino a la familia, al profesor, y eso hace que se multiplique en cada lugar. ¿no? Eh, de los muchos ejemplos y de las historias muy difíciles que te, me toca la discapacidad motora, por ahí es eh, la parte socialmente por ahí más baja que, que de todas las patologías ¿no? que se da en la Argentina o en los países de Latinoamérica y el deporte además, también que tiene que ver pues, más accesible para la persona este, de bajos recursos como me pasó a mí, este, es eh, el atletismo. Entonces a veces te encontrás con historias muy difíciles, ¿no? Bah, difíciles para, para la vista del otro lado, ¿no? para el que está ahí este, uno puede... Este, ayudar muchísimo en ese sentido, y los chicos eh, eh, hacen un clip en cualquier competencia que hayan, que se intercambien, porque los juegos Evita están integrados con convencionales, viajan en el mismo micro, se hacen este por ahí modalidades donde la posta, donde los chicos participan chicos convencionales con chicos discas en la final, se hace todo un encuentro. Entonces este, también de lo que hablo de la ley tiene que ver que los chicos... Eh, convencionales, eh, convivan con los chicos de ica también es un crecimiento para la sociedad ¿no? en, en todo sentido y de las historias por ahí difíciles ¿no? que, que, que, que tenemos dentro del grupo, tengo una chiquita Valeria de 14 años de La Leonesa del Chaco un pueblito de 500 habitantes a, a 100 kilómetros de resistencia que por una mala praxis tiene una piernita más cortita eh, y la conocí en los Juegos Evita en el 2007, la invité al cenar La trajo la profesora en enero del 2008 y nunca más paró de entrenar. Hace cinco años que continuamente entrena de lunes a sábado, estudia. Eh, ella vivía en, en un campo chiquito que tenía el padre ahí en la leonesa. El padre le alquiló una casa en, cerca de la escuela en la leonesa para que pueda entrenar este. la sabiduría, ¿no? a veces La sabiduría está en, en, en el hombre, o a sea, todos queremos formarnos, todo como hablábamos hoy de la, como hablaba el compañero acá de las universidades, pero a veces la sabiduría hay padres ¿no es cierto? Que, que hacen ese clic con sus hijos. Y hoy Valeria terminó el secundario, está entre las 12, mejores maratonistas del mundo, en silla de ruedas, y terminó el secundario y va a venir a estudiar a, a Buenos Aires, se va a alojar en el cenar, eh, va a hacer psicología en la Universidad de Buenos Aires. Este, me emociono porque me acuerdo lo de cristina de, de, de la universidad de la matanza de que la mayoría el porcentaje de lo que están haciendo de la carrera la carrera universitaria en la matanza vienen de familia que nadie estudió no como pasó en mi barrio era me acuerdo tengo un amigo que, que este pudo terminar la carrera y después aquello que queríamos que teníamos la idea de estudiar algo no de ser alguien en la vida y hoy por suerte la El, es accesible para todo aquel que, que, que quiera que quiera estudiar, ¿no? Siempre lo fue pero hoy más que nunca, ¿no? Así que y hoy Valeria para mí es un orgullo porque este que ella este, sin exigirle, nunca lo hablamos, ¿no? El mismo, el mismo correr, el mismo intercambiar estar con chicos en escenar esa semana que está este, le abrió la cabeza para que ella pueda seguir estudiando, ¿no? Así que el deporte cumple una función social importantísima hoy en la Argentina. Ojalá todo lo que estábamos acá nos dediquemos 20 minutos al deporte. Así que muchas gracias compañero y bueno, me gustaría contarle muchas cosas más, pero... Eh, bueno, compás, eh, por ahí estaría bueno aprovechar, si Beto tenés un ratito, por ahí para algunas preguntas, eh, si algún compañero le quedó algo ahí dando vuelta, también compartir una reflexión o una experiencia que, que uno tuvo con, con esto que contaba Beto, con cuánto nos falta todavía avanzar en los en el transporte público y en la infraestructura pensada también que hay eh, digamos que hay compañeros que, que están en silla de rueda o son no videntes, este, y nos cuesta mucho todavía pensarnos nosotros en esa, en esa circunstancia. Acá también, de hecho cuando, ¿no? Cuando pensábamos en la charla, después le digo al compañero, pero este hay escalera, digo, si el compañero va a venir y. Claro, pero bueno, uno es como que el baño, todo, exactamente. Eh, lo divido en, en tres etapas, ¿no? Eh, cuando mi mamá me traía rehabilitación, nosotros vivíamos en la isla y veníamos a servir ahí en, en Vicente López. Eh, la poliomielitis era... Había como, como una psicosis en la sociedad, ¿no? Como la fiebre, como la gripe A y todo eso, ¿no? Este, cuando subíamos al colectivo no precisábamos pedir el primer asiento, no quedaba nadie, se iban todos al fondo, ¿no? Porque Eh, en realidad la poliomielitis es una transmisión de adulto, por eso se le dice parálisis infantil, eh, se le decía porque es una transmisión de adulto a, hacia un chico, ¿no? yo tenía 6 meses de edad. Eh, la poliomielitis era una enfermedad de los monos, cuando los blancos fueron al África se contagiaron este, y, y después las grandes guerras la hacían en el África, cuando vinieron a Europa, A fines de, del, del 800 y principios del 900 hubo grandes epidemias en Europa. Se propagó más en, eh, al fin de la Segunda Guerra Mundial y la, eh, donde llegaron barcos, de. En, por eso las grandes epidemias fueron en Toronto, en Caracas, Río de Janeiro, Buenos Aires y Rosario. Y hay unos, unos videos viejos que muestra a toda la sociedad en la costanera tirando... Este, tirando querosén con una espátula en la tierra, ¿no? que el, decían que el bicho venía este, por, la, por la tierra, ¿no? salía del río, bueno, todas esas historias. Después está la etapa de la adolescencia, donde todos renegamos, donde hoy veo muchas caras nuevas, acá donde todos queremos un cambio, donde todo donde te preguntás un montón de cosas, este, y seguramente me pasó por la cabeza todo esto que por ahí lo conté como anécdota de la sociedad, que por qué no esto, por qué no aquello, porque Y después con el tiempo fui pensando de que no me, no me podía enojar con todo el mundo, ¿no? De, del taxi, del colectivo, de, del almacén, de todos los días tener que estar pagando. ¿Y qué te pasó, pobrecito? Y yo quería que me pregunten qué estudiaba, qué trabajaba, si estaba de novio, si podía tener hijos y todas esas cosas. ¿no? Este, y después empecé a comprender a la sociedad, tuve una mirada diferente de la sociedad y no hablo de discriminación, solamente de desinformación, ¿no? como vos hablas ahí de, de nosotros, entre nosotros nos contamos miles de anécdotas, las veces que, que voy a subir al colectivo y alguien me abraza, ¿no? me agarra, me lastimo todo, me golpea y la silla se va, porque ¿cómo agarro la silla? ¿Cómo me agarro yo? Pero no me puedo enojar con la persona porque no sabe. Yo tengo amigos ciegos que a veces en la misma esquina lo cruzan 10 veces, ¿me entendés? Va, viene, va, viene. Este, y por eso tiene mucho que ver, ¿no? Este, este proyecto de ley que hablo, que va a abrir la cabeza, va a haber debate, hoy lo hablaba con, con Facundo, este, hay que armar equipos interdisciplinarios, este, asistentes sociales, psicólogos, docentes, ¿no? padres, ¿no? Este, así que... Eh, todo lo que ahí me, me consultás tiene mucho que ver, ¿no? Y son cosas básicas, por ahí son, son cera, ¿no? Y que la sociedad le tiene miedo, le tiene todo, la sociedad le tiene miedo a todo aquello que no conoce, ¿no? Este, este, por eso, bueno, el deporte tuvo un rol importantísimo en este cambio, ¿no? Yendo, si bueno, está bien. <coughs> Escuchando un poco, no, no lo relacionaba con el deporte, sí lo relacionaba como una experiencia de vida. Eh, conocí a, a una familia hace muchos años ya, de hecho seguimos en contacto. Y bueno, la familia está Jonathan Da Silva, un chico, yo lo conocí, ya tendría 12 años, cuadripléjico eh, él, ¿no? Y, y bueno, digamos que nuestro primer acercamiento con la familia tenía que ver un poco con cómo convivían nuestros hijos, eran como cinco o seis hermanos, y bueno, ellos entendían, ¿no?, cada vez que nosotros lo íbamos a visitar a la casa, eh, ellos pensaban como que nosotros nos sentíamos incómodos al hecho de tener eh, en la misma mesa tal vez a, a Johnny, que la verdad que era un pibe muy inteligente, una capacidad increíble, como había desarrollado otras condiciones, y bueno, y creo que esto tiene que ver con, con esto que vos hablabas de la sociedad si está preparada o no o nosotros a veces subestimamos también a nuestros propios hijos yo creo que, que la infancia y los chicos por sobre todas las cosas no, no midan, ese, es, no, no hacen esa diferencia si, si es como decís vos, si es disca o si es... Eh, no. te, te cuento por qué, porque eh, Johnny venía a estudiar a hacer eh, clases de apoyo en casa Y en ese momento, con mi señora, en un mal momento, digamos, también económico, eh, no vamos a entrar en detalle, eh, se sentaban seis, siete, ocho chicos a, a prepararse para rendir a fin de año. ¿no? Yo ni tenía una particularidad, él se llevaba todas las materias, pero se sentaba en noviembre y diciembre y te rendía una por una, te las sacaba todas. Entonces notabas esto, ¿qué pasaba? Se sentaban muchos chicos que no estaban acostumbrados a convivir o estar cerca de, de un chico con estas condiciones. Entonces uno también temía por esta situación de exponer a, qué sé yo, que te haga un desaire o alguna situación media, media jodida, ¿no? Y con el transcurso de los días que vos lo ibas viendo, cómo se iban desarrollando, vos veías que llegaba un momento que ellos ya le preguntaban, ¿estás bien? Vamos, te llevamos. Le movían la silla, le daban las cosas, le alcanzaban. Yo ni prácticamente no podía mover las manos, solamente tenía una sola que más o menos él por ahí podía escribir con esa, con mucha dificultad. Pero los pibes... Chicos y chicas, ¿no? 16, 14, 15 años, enseguida lo tomaban como una cuestión natural, como como debería haber sido, ¿no? Y creo que y nuestros hijos lo hizo muy bien también esto de, de vincularse con Johnny, porque también perdieron toda esa eh, esa lógica, ¿no? De, de, de la discriminación, de las diferencias, ¿no? Prejuicios. Y, y entonces, bueno, a Johnny falleció, a él le habían dado un... un Un periodo ¿no? de, de, de vida así muy corto, en realidad él superó todas esas esas cuestiones que, que los médicos habían dado, eh, falleció tenía 18 años. Pero bueno, era eso. Eh, mira de las cosas del deporte he conocido muchísima gente, ¿no? Gente, te voy a reivindicar porque yo me crié en un barrio y la verdad que como yo decía vulgarmente no me daba cuenta que era Rengo hasta que porque estaba tan integrado con los chicos de mi barrio, este, todo, todos los 20 de julio voy a, voy a comer un asado con ellos y, y nunca sentí esa diferencia, más de la cargada de los chistes, de los sobrenombres, eh, pero tuve la suerte de conocer muchísima gente y gente que me he hecho amiga, en el libro van a encontrar médicos, eh, opina el gobernador, opina el secretario de deporte, eh, Víctor Hugo Morales me hizo el prólogo, Eh, opinan muchos periodistas, Víctor Poyá de Espiem, una, una chica de Clarín que hoy trabaja en la producción de Telenoche, que, que tuvo miedo de ir a las presentaciones, yo la quiero mucho. Este, y eh, muchísima gente, ¿no? Y entre ellos médicos. La doctora Isabel Díaz, que es médica de AFA. Eh, y un día, yo, eh, por el tema de la postpolio de muchas cosas que no sabés, yo trabajé de muy chiquito, trabajaba en Aserradero, cargaba muchas maderas y, y trabajaba con... usaba ortesis, ¿no? Eh, no sé si esos viejos aparatos que ahora son como balba, ¿no? antes eran de fierro y, y bueno, eso me en el desarrollo me perjudicó porque no se me desarrollaron los agujeros sacros al estar de costado. así. Ustedes cuando ven una persona con movilidad que se va para un lado o para otro, eh, eh, este, aconsejenle usar un bastón, ¿no? todas esas cosas antes no las sabíamos. Y más los hombres, los hombres hoy son viejos, tienen 60, no se pueden ni mover, andan como robocontre la pared, pero no quieren usar bastones. Se piensan que van a dejar de ser menos hombres porque usan un. Este, tienen esos, esos perjuicios, ¿no? Y, y conocí a un médico en, en el hospital Álvarez, jefe de traumatología, el doctor Goter, que me lo presentó esta.. Entonces nadie me quería operar del ciático, tengo. Eh... Nosotros tenemos los rotadores, que son unas porquerías así, que la gente se agacha a agarrar una moneda, ¡ay! la columna, me tienen que operar en la columna, no trabajo más, están en la casa como. Y es una boludez, un musculito que van bueno, al kinesiólogo, se lo afloja y listo, se va el dolor. Pasa que toca el ciático, que repercute. Y a mí se me, se me, se me hizo una piedra, esos musculitos, y me duele, me duele las piernas constantemente, ¿no? Entonces, hablándolo con él, me le digo, ¿por qué no me operás? Me, me, me liberas el, el rotador del ciático, y como hablábamos así de cara a cara, cuando uno se cría en un hospital, desarrolla mucho más rápido. Verán, hay muchos chicos que tuvieron internado porque se relaciona con personas adultas. Y el médico un fenómeno. Nos eh, hicimos muy amigos, de familia. Entonces un día, después que me operó, no sirvió para nada la operación, porque después la cicatriz se agarró de nuevo el ciático. Y, este, y estábamos tomando un café ahí en Aranguren, en Flores, Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Me decía Renguito, ¿por qué no sos resentido? Me dice, ¿no? Eh, entonces yo le digo, ¿qué sabes si no soy resentido? ¿Sabés los que puteé en mi vida y los que me agarré? Y me dice, yo tengo un Rengo en la esquina de mi casa que es un hijo de puta, todos los días le doy una moneda, le doy un cacho de y cada vez me putea, me dice todo. Entonces yo le digo, mira Guille, estábamos frente al Hospital Álvarez, no toda la manzana. Yo le digo, mira Guille, el edificio, ¿no? Un edificio hoy hay 12.000 mil 12 personas mueren por accidentes de tránsito ¿no? en la Argentina son perfectos los accidentes de tránsito según las estadísticas ¿no? o se mueren o se van al colón nadie queda en silla de rueda nadie se amputado no entonces hay mucha gente grande que queda que queda en silla de rueda no y por lo que hablaba él de ese de ese resentimiento a mí nunca me va a pasar ¿no? entonces condenan porque no condenan al disca condenan a la familia del disca ¿no? por desinformación, la familia pierde prestigio, ¿no? con la mirada de la y la misma familia se siente este y en otros tiempos era peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este, esta persona después de, del accidente, todo un todo todo un protocolo, van los familiares, los abuelos que vinieron de 10.000 kilómetros, todo. Cuando al tipo le dan el alta, entre comillas, porque los médicos, así como él estaba contando, que te daban 10 años de vida y todas esas cosas, todo es desinformación. ¿no? Este Cuando el lunes, que al tipo le dan el alta y se encuentra en su departamento, todo el mundo se fue a trabajar, su, su mujer, sus hermanos, sus hijos, el tipo dice, a mí me pasó de estar en un hospital y la locura de querer salir a la calle, de que la gente te vea, de verdad, una, una, un objetivo que vos querías estar en la vereda de tu casa. Esa persona se baja a planta baja, le digo, esto se lo contaba Guillermo, un médico con 40 años de experiencia en el hospital, este, mira para el costado, quiere ir al kiosco de enfrente, unos cordones así, da toda la vuelta a manzana por Flores y no puede ir al kiosco que está enfrente. Para un taxi y el tacita de Buenos Aires, no, muestra, voy a cambiar, no tengo gas, me voy a casa. El otro no lo mira, pueden pasar 30. El ómnibus adaptado tampoco, le dice, no, ¿qué hace esa persona? ¿no? Después de una hora y media de estar ahí, se sube a su departamento, ¿no? se va arriba, se encierra, ¿no se vuelve resentido? Es hasta casi natural ¿no? este, que esa persona sea resentida. Y multiplicarlo para toda la familia. La familia que no quería ver, que no se quería acercar a una persona con discapacidad, también se vuelve resentida. Y entonces cuando tiene que ayudar a su familia es una bola de nieve También la familia lo, lo, lo hace resentido, no lo ayuda a que él se pueda integrar, que pueda salir, ¿me entendés? Por ahí encontrás eh, gente que hace un clic, que razona, no vamos a decir que toda la sociedad es a gente que la pelea, que trata de meterlo a su hijo, de llevarlo, de, que tiene una, una fuerza tremenda. Pero en general ha pasado esto dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por eso es lo que él contaba del chico, ¿no? Y bueno, la ley habla justamente de ir a los chicos, ¿no? de, de que los chicos puedan recibir esta información. Así que, ojo, por favor, se los cuento con naturalidad, esto no quiero que sientan. Por eso la idea de los cambios, ¿no? de las cosas que tendríamos que cambiar y cuánta gente menos va a sufrir ¿no? con todas estas cosas, ¿no? si tenemos un cambio. es, digamos, por su propia culpa, digamos, si no hay una sociedad a veces que acompaña. Me parece que ahí ahora, en este momento, estamos a veces viviendo etapas en donde uno se siente parte de un colectivo y eso me parece que te hace sentir... Un sí, todo, de... todo aquello que pensaba o no hace... No, y esto será mentira, y esto será mentira, y esto será mentira, hoy sabemos que todo era mentira, ¿no? Sí. Y bueno, y, y la construcción de una sociedad de 200 años, de... La educación física, ¿por qué no podía entrar al profesor de educación física? Porque eh, lo crearon los militares eh, al profesor de la educación física. La, la preparación y todo eso salió de los militares. Un metro noventa, rubio, de ojos celeste, ¿te imaginás? Para conseguirte una mina tuve que mentir, pero no sé, <risa> este, me tenía que poner contra la pared y quedarme alta. No, estoy exagerando, pero también la construcción de este perjuicio es, es el perjuicio de la sociedad. Le, le pasa a las mujeres, ¿no? No si uno va a cualquier país de latinoamérica se ya se hace da cuenta la diferencia no que, que no hay perjuicio de nada ¿Por qué los brasileros se incluyeron rápidamente ¿Por qué hoy son este eh, en el deporte y en muchas cosas en discapacidad estoy hablando ¿no? porque Brasil, los brasileños no tienen perjuicio no este y nosotros sí somos una sociedad perjuiciosa no, este hasta culturalmente somos cambios Pero... exacto exacto no, nosotros somos eh, nosotros somos el ejemplo de, de, de en la familia principalmente del cambio ¿no? Este, no quiero hablar del otro porque me emociono me pongo contento cuando cuando más me muestran el 8 n y el anterior me pongo más contento digo <ríe> qué bueno que éramos ¿no? porque realmente si uno tendría que estar resentido ¿no? este, y ahí mira dónde está el resentimiento no Las botas, el metro 80 ¿no? El pelito acá, la patillita, todo lindo, ¿no? Este, vidrio polarizado. La, la eh. Claro. De... ¿Te imaginas si yo tengo que sacar todos los rengos e inventar un, un, un 2N, qué sé yo? Este, así que bueno, estamos en, en un buen camino donde podemos hablar de todo, ¿no? Eh, estas mismas cosas las hablamos. Por ejemplo, eh, hay chicos, ¿no? como hablaba él del, del chico que es cuadripléjico, yo tuve un cuadripléjico, este, Horacio Basione, que fue uno de los mejores atletas eh, y bercero, ¿no? me decía, cuando íbamos a entrenar me decía, no, Beto, este, si hace más de 25 grados, yo no puedo entrenar en, en el sol, ¿no? Es verdad, porque los cuadripléjicos no tienen termostato, pero yo lo sé. Entonces le digo, bueno, vamos a llevar la silla de lanzamiento abajo de los árboles, había unos árboles, y en el invierno me decía, no, pero... Eh, yo abajo de 12 grados me pongo morado, ¿no? Entonces vamos al gimnasio primero, nos abrigamos y el renguito nos jodía más. Este, eh, esta patología, estos chicos hay que cuidarlo porque se escaran, tienen que descansar, ¿no? Este, tienen que estar con la cola para arriba porque si no se nos abre la carne y eso es lo que pasaba con los chicos antes, se morían porque... Eh, no sabían y, y se le hacían escara del lado del hueso y le agarraba una infección generalizada y se morían, ¿no? Una boludez por falta de información, igual que lo de la sonda, ¿no? este, Un montón de cosas que antes no se sabía. Y esto, cuando convivimos, con cuando, cuando viene un chico nuevo, yo, al que ya tiene... Che, Gardo, andá, fíjate que aquel no te escarado. Y a veces los pibes este, no quieren, ¿no? Que tengo uno de Zárate que es un indio, tiene 19 años, lo tengo de los 13, y siempre anda escarado, ¿no? Y un día lo mando a ver con un chico, un maratonista famoso, Alejandro Maldonado, se llama, che, Ale, anda que se está duchando Juan, fíjate si está escarado. Y, y el pibe re machista, ¿no? El pendejo, re machista, le dice, mirá, yo el orto no se lo muestro a nadie, ¿eh? al más grande. Y el otro casi llorando, me dice, y yo le, lo tuve que ir a hablar, mirá, Juan, es por tu bien, vos tenés que aprender a curarte. Y le empecé a contar historias de amigos que se murieron, de verdad, tuve muchos amigos en mi adolescencia se han muerto boludamente, ¿no? Ahora lo deduzco boludamente por no tener información, hoy hay acceso a todo, ¿no? Y a veces por los tabú, esto de no hablar, ¿no? de no había discas que no lo hablaban ni con la mujer, ¿me entendés? este, un montón de cosas, la, la relación sexual y todo, todo el mundo puede tener relación sexual, depende de dónde lo mires, ¿no? todo el mundo puede tener hijos. Este, y antes condenaban que esto no podía salir, que, no, te claudicaste, te casaste con un, ¿me entendés? Yo tengo chicos que tienen más formación congénita, hasta ahora, ¿no? Uno de Mar de Plata que está de novio con una de Tandil. Y la madre cuando lo vio le dice, le vas a tener que cortar la carne toda la vida. Y la piba se reía, ¿no? Pero esos perjuicios perjudicaban realmente el desarrollo del individuo. ¿no? Pero bueno, lo lindo es que hoy todo podemos debatir, así que metamos todo en la bolsa, ¿no? Porque... Este, En general podemos debatir todo. Esa es la, la mayor felicidad que tenemos. ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. <risa> Ninguna ¿no? Ninguna más. ¿Ninguna? Lo que sí avisamos es que este, acá el compañero trajo unos libros para, para, para, para nosotros, el libro que escribió él, así que por ahí se le debemos a dos por organización. así, ¿no? ¿Cuántos hay? unos 10 libros. Así que bueno, están a disposición. Este Por ahí antes de terminar también pasar el chivo de que mañana también acá vamos a estar llevando adelante un, una especie de encuentro de formación, debate acerca de la importancia del 7D. Todos más o menos estamos al tanto un poco de, de la discusión, de lo que se viene. Este, Varios grupos se van a tener que adaptar a, a la ley. Este, así que también... Vamos a estar discutiendo un poco con los compañeros la necesidad de, de la ley de medios, por qué la estamos discutiendo, dónde nos toca en la cotidianidad a nosotros, este, cómo se construye la información. En canal 7 estuve comentando los juegos paralímpicos en se generó un espacio y en la en la televisión digital de cual una vez por mes vamos y hablamos, llevamos un invitado, ¿no? Eh, estamos esperando yo por ahí eso no me compete, pero se está esperando que se abra y que en todo lugar se pueda este Hola. se pueda hablar, sí. Que para esta fundamental. Que... Yo ahí por eso hay muchísimos pibes, ¿no? De medios Que han, que han escrito en esa época, que era muy difícil, ¿no? Este, tengo un amigo de Noticias Argentina que actualmente trabaja en, en, en N.A., que fue el, el que más escribió como Noticias Argentina, tiene medios por todos lados. Este, estaba, ¿Se acuerdan del Chango Torre, uno que aparecía en Canal 7 en la época de Menem? Sí, comentarista. Bueno, él era el director de Noticias Argentina. Entonces, un lunes llegó a la mañana y dijo, che, nadie no nos compró nada, bla, bla, bla, a ver si se ponen a laburar y se, esos boludos que andan jodiendo con lo que corren en silla de ruedas a ver si escriben algo de verdad, ¿no? Es algo en serio, ¿no? y Alejandro es, eh, es compañero ¿no? ¿me entendés? Es, es compañero de siempre, ¿no? tiene un pensamiento pero digo, estas cosas también, ¿no? pasaron en, y a veces el, el periodista tiene ganas, le, le pone onda, pero depende también de pero yo creo que a partir de ahora ya ya vamos a empezar a A ver, otra otra Argentina. Bueno, eso, ahí estamos. Así que, repetir la invitación, 18, 30 horas acá, vamos a pasar una, una pequeña proyección, y a partir de ahí la idea es llevar adelante un debate bastante horizontal, también donde cada uno este, pueda compartir con el otro que ve de los medios, de la realidad de los medios y a partir de ahí este, colectivamente ir construyendo una visión de la importancia del 7D y también en perspectiva a la fiesta popular que vamos a vivir el 9, el 9 de diciembre en la Plaza de Mayo. Así que bueno, están todos invitados. Este, la verdad que nuevamente agradecer a los compañeros de la Usina de Deporte, compañero Facundo, a Beto. Pido un nuevo aplauso para ellos, los despedimos con un gran aplauso. Se vinieron hasta acá. Y estaremos... Seguiremos, seguiremos desarrollando usina, laburando con todos los compañeros de la mesa, así que muchas gracias por haber venido y con esto finalizamos.